Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien.、Eh, Omar, a ver, eh, contanos, eh, ¿cómo es este proceso de, de, de que se va a realizar una audiencia el jueves? El viernes, perdón. Exacto, el viernes. Sí. Bueno, lo concreto es que cualquier condenado, digamos,、eh, una vez cumplido el 50% de, su, de la pena que se le ha impuesto,、mm. tiene la posibilidad de pedir las salidas transitorias, para cuyo otorgamiento, bueno, hacen falta dos requisitos. Uno, El cumplimiento temporal, digamos, de la mitad de la condena, y el otro que,、eh, que tenga buena conducta el, el condenado,、mm. esto es, que los informes que se hacen previamente de, de, la, de los equipos técnicos, del juzgado de ejecución, de, del servicio penitenciario federal,、eh, psiquiatras, psicólogos y demás, surja que. Eh, bueno, que tiene buena conducta y que se recomienda el otorgamiento de tal beneficio.、Mm. Bueno, en este caso es la segunda oportunidad en que Purreta solicita el beneficio. En la primera oportunidad no se le concedió, justamente porque los informes daban todos negativos. Y en este caso, bueno, vuelve a hacer lo mismo, ya que también los informes son todos negativos. Absolutamente negativos, todos recomiendan el no otorgamiento de, del beneficio, y por supuesto que,、eh, bueno, la Fiscalía y nosotros la querella también nos oponemos, así que, bueno, esta audiencia es una formalidad que el juez de ejecución tiene obligación de, de realizar cuando se ha hecho el pedido, pero entendemos que no existen posibilidades concretas. De que se le otorgue el beneficio que ha pedido. ¿Esto es así, Omar, o, o queda decisión del juez?、Eh, y no le hace caso a lo que opinan ustedes, y lo que opina la fiscalía y a los informes. ¿Se puede dar una cuestión así?、Eh, sería. O sea, no, no registramos antecedentes、ah. en, en ese sentido.、Eh, no es una decisión libre del juez, porque justamente el código lo que impone es que tenga buena conducta. Claro. Eh, y el informe positivo de los organismos técnicos.、Claro. Y bueno, ni, nada de eso existe en esta causa.、Claro. O sea que puede,、eh, va, va, va, va a ocurrir lo que, lo que ocurrió en el 2021 cuando solicitó. Seguro, seguramente.、Sí. Eh, por supuesto que el juez puede decidir lo contrario, pero bueno, se tiene que hacer cargo de la decisión que tome. Claro. Claro. Eh, eh, Omar, en estos informes, s p u d i s t e acceder a los informes del Servicio Penitenciario? ¿Qué dicen, sí, sobre, sí. La, ¿qué dicen sobre la conducta de, de Purreta? ¿Qué nos、eh, puede contar? A ver.、Eh, bueno, primero que sigue representando peligro para sí y para terceros.、Eh, y segundo, que, que no tiene un involucramiento en el hecho que, que se ha investigado, no asume la responsabilidad. Y、eh, a tal punto que aún mantiene oculto el lugar donde ocultó el, ca el cadáver.、Claro. Eso es un, un punto saliente, digamos, de, de todos los informes, ya que da la pauta este ocultamiento por tanto tiempo de la disposición del cadáver.、Eh, bueno, pone, pone a la vista un. Carácter especial, ¿no? Claro.、Eh, Omar, ¿y si él dijera en algún momento dónde d d n está e el cuerpo? Bueno, y por supuesto aparecería el cuerpo de Andrea. ¿Eh, ¿Cambiaría en algo su situación? Yo creo que puede cambiar un poco.、Eh, no en cuanto al, al peligro que representa para sí, para terceros,、mm. pero. y su carácter psicopático y demás. Eh, va, seguramente seguirá siendo de esa t manera,、uh -huh. pero sí, en cuanto a este extremo, digamos, de, del ocultamiento del cadáver durante tanto tiempo, claro. Bien, además, bueno, sería este, algo este, que repararía también el tanto dolor sí, de la familia, sería reparador, sí, claro, para la familia, sobre todo,、bueno. exacto.、Sí. La mamá y, y el, el hijo de Andrea.、Eh, Grito desde siempre、sí. la, que diga dónde está el cadáver.、Claro. sí, sí, sí. ¿Eh, ¿Va a estar presente Purreta en esta audiencia o no? ¿Eh, ¿Lo representa algún abogado?、Eh, ¿Cómo es? La, la audiencia es por Zoom,、ah. en principio.、Uh -huh. eh, eh, no sé si Purreta estará presente,、uh -huh. pero bueno, sí lo hará la defensora oficial que lo representa,、eh, exponiendo los fundamentos por los cuales pide la. Las salidas transitorias. Claro, bien. O sea que esto se resuelve el viernes a las 11 de la mañana, es la audiencia. Exacto, a cartón seguido, digamos, de las exposiciones de las partes, el juez、eh, tomó una resolución. Bueno, bueno, estaremos atentos entonces a ver、eh, cuál es la,、no? la resolución.、Eh, Omar, no sé si quedó algo, si no, gracias por todos los datos estos. No, no, no、mm. ha quedado nada. Muchas、mm. gracias a ustedes por el llamado.